su malestar por una designación docente y dice que fue discriminado y que por eso lo dejaron sin trabajo. ¿Cómo estás, Mauro? Bien, ¿cómo te va? ¿Qué dices? Bueno, ¿qué nos puedes decir sobre esto que ocurrió la semana pasada y que tiene que ver con la designación en el Centro de Formación Profesional número 3 de Santa Rosa? Sí, no fue una designación en el Centro de Formación. Mi uh -huh. designación la tomé hace varios años atrás, ya hace casi ocho años, en el Colegio de Santa María de Las Pampas. Uh -huh. una oferta de un ofe un trabajo, digamos, de formación profesional en el secundario, una experiencia que querían hacer nueva, digamos, para trabajar con pibes en situación de riesgo, eh, con problemáticas eh, de conflicto, digamos, chicos que eh, estaban en, en la casa y iban a la escuela, pero después de la escuela se quedaban en la casa y hacían macanas, digamos, para sacarlos y generarle la posibilidad de darle un oficio, se empieza a implementar este tipo de, de ofertas, digamos, de, de educación. Uh -huh. Yo tomo ese cargo en un acto público, hubo designaciones, se hace por el estado de secundaria digamos, y tomo ese cargo, y empiezo a dar clases en, en el lugar. Sin condiciones, no había herramientas, o sea, se crea el cargo y nunca habían dado herramientas, nunca habían llevado nada a la institución, eh, dieron un presupuesto de muy poco dinero como para empezar, digamos, y bueno empezó a trabajar, se empezó a pelear para que se generaran los fondos. Hicimos un plan de mejora, presentamos un plan de mejoras en el INET, a nivel nacional para que destinaran fondos a, a, a ahí para comprar herramientas. Pero en la provincia nunca hubo un acompañamiento, digamos, ¿no? Se la, no había, yo daba un taller de avería y uno de electricidad. Ni siquiera teníamos discos para las amoladoras, para poder cortar los hierros, o sea, nada. De hecho, yo juntaba daba clases en el colegio secundario, en, la, en el, co el colegio industrial, en la EPEC, y terminaba las clases y juntaba pedacitos de hierro que sobraban de los trabajos que hacían los chicos en la EPET y los llevaba al Santa María para que los chicos pudieran hacer prácticas de soldadura, porque no tenía insumos, no tenía absolutamente nada. Uh -huh. Al cabo de unos años, el cargo lo quieren trasladar al Marcelino Catrón, porque encima nos robaron las herramientas que había en el Santa María, no había herramientas, Entonces no, querían, me querían destinar en el Catrón que sí había herramientas para dar clase. Pero esto, dejando a los chicos de Santa María de las Pampas, que de visto, o sea, a mitad de año me, me plantean eso, lo cual les digo, no, no se puede, o sea, yo no puedo dejar a los alumnos que estaban en una, en, en, en, cursando un aprendizaje de un oficio, dejarlos solo e irme a otro colegio. Ofrecí que los chicos fueran, el marcedino Catrón está cerca de Santa María de las Pampas, planteé que los pibes fueran a aprender ahí y todo. Nunca me dieron bolilla, nunca firmaron una nota diciendo de que se cambiaba el cargo de lugar, entonces continué dando clases en el Santa María de las Pampas. Lo que al año siguiente me terminan destinando al Centro de Formación Profesional número 3. Uh -huh. Sin consultarme, esto jamás me llamaron de la subsecretaría, nada, todas medidas arbitrarias, digamos, ¿no? Tampoco me puse... Siempre quise dar clase, entonces voy al centro de formación profesional número 3. Y ahí empieza toda una cuestión, de que querían cambiar la oferta educativa, yo estaba dando electricidad, querían transformarlo en instalador sanitario de gas, y me decían que yo no tenía competencia para dar esa, esa oferta educativa. Yo soy técnico mecánico electricista, recibido en el Colegio Industrial Nacional, digamos, ¿no? En la época que eran nacionales, las, las escuelas técnicas y mi título tiene competencias sea, puedo enseñar eso porque lo aprendí, digamos, ¿no? nosotros lo veíamos a las instalaciones de gas de fluidos y demás pero ellos no no sabían y más me, me dijeron que Cambosi no permitía que diera Digo, ¿cómo una empresa privada va a ingerir en educación? es muy irregular la situación que me planteaban cuando les demuestro que podía llegar a dar, terminan trasladando el cargo a General Pico, transformándolo en computación. O sea, el objetivo era dejarme sin trabajo. Evidentemente siempre fue ese el objetivo, ¿no? Bien. ¿Y de quién depende esta situación ahora? ¿Quién está a cargo? Bueno, los responsables de la, de la, del manejo de los cargos y demás la subsecretaría de Educación Técnica, de Gladys Cruzeño. Este año, eh, bueno, cuando ellos asumen el gobierno, digamos, cambia el gobierno, eh, yo pido una audiencia con la subsecretaria Ella me dice que ella no, no quiere, no quiere que la gente pierda sus fuentes laborales, que no le gusta que eh, nadie se, se, se quede sin trabajo. Veía que la situación mía, de acuerdo a los informes que tenía, había sido una cuestión personal porque no había ningún informe de ninguna característica de hacia mí, digamos, ni pedido de sumario, ni nada, como para justificar de dejarme sin trabajo, digamos, ¿no? Eh, y que veía que había todo de cuestiones irregulares, y que iba a continuar con, con el trabajo que iban a ver si en el Centro de Formación Profesional número 3 podía seguir dando y si no, iban a ver otro centro Se siguió la situación de la pandemia, o sea, no se dio clase, no se pudo trabajar en los centros de formación, y este año cuando me incorporo que empecé a ir a trabajar, me llega una nota diciendo de que se caía la, la oferta educativa y que saliera a las designaciones a buscar trabajo. Entonces entiendo que lo que estaban haciendo es dejarme sin trabajo nuevamente. Uh -huh. Eh, en ningún momento me llaman de la subsecretaría para informarme nada. Entonces, obviamente que yo entiendo que hay una persecución política. ¿Por qué, ¿Por qué mencionas vos esto que salió en algunos medios, que se trata de una persecución política y personal? Es una persecución política porque nosotros hace años, yo pertenezco al pueblo Ranquel, ¿no es cierto? Y hace años que venimos denunciando la irregularidad en el Ministerio de Educación, por ejemplo, el Ministerio de Educación con la educación intercultural bilingüe no han implementado nunca la educación intercultural bilingüe, o sea, lo manejan eh, con un grupito de, de hermanos del pueblo ranquel eh, y nunca la han aplicado como corresponde en todas las escuelas, o sea, sino que se hacen talleres, se hacen charlas, nada más. Venimos denunciando eso, pero hemos denunciado también a la provincia por trata de personas, o sea, Carolina Cabral se le quema la casa, la llevan al hospital, todo hace un año pasado, toda una situación, el año pasado, perdón, toda una situación de conflicto, y a Carolina Cabral le quisieron comprar sus niñas en el hospital y nadie investigó nada. Y nosotros hemos denunciado violencia institucional desde el hospital, hemos denunciado un montón de irregularidades públicamente, y no es desde ahora, o sea, viene desde hace muchos años. Hemos denunciado, por ejemplo, el saqueo de las tierras de nuestro pueblo, de nuestra gente en el oeste pampiano, que con el gobierno de Berna crearon oficinas en Pico para, para legitimar las, las, eh, las posesiones 20 de la gente que se ha quedado con las tierras en el oeste, y nunca ha habido una investigación eh, de la propiedad real de las tierras y han sacado a nuestros hermanos de las tierras del oeste. O sea, y denunciamos de que la campaña del desierto continúa, porque el gobierno provincial es nos responsable de ese saqueo. O sea, todavía nos siguen desplazando en de la frontera que se desplazó con la campaña del desierto en su época, ahora sigue siendo. Nos siguen despojando de las tierras a nuestro pueblo. Todas esas denuncias públicas, es obvio que alguien le está molestando. O sea, porque si no, ¿por qué me dejan sin trabajo? Y el único que lo dejan sin trabajo es a Mauro Armando. Uh -huh. eh, Mauro, eh, el gremio de los trabajadores eh, docentes técnicos Es decir, AMET ¿Te está brindando algún tipo de apoyo, de respaldo? No, el gremio es vergonzoso Cuando cambian el cargo que lo trasladan a Que lo querían trasladar a los centros de formación Ellos me dicen, mira eh, Desde Santa María no se puede seguir más Dice, entonces es mejor que aceptes el traslado acá Dice, y vamos a luchar para que le den continuidad al trabajo Que no se caiga el cargo Eso me lo dijeron al principio de año. Después me, me daba la misma respuesta que me daban. Dicen, no, vamos a ver si tu título podés dar clase. Eh, porque a Camus y que preguntaron, le iban a preguntar eso a Camus a ver si yo podía dar clase. O sea, todas unas cuestiones irregulares. No, no, me dejaron, nunca me acompañaron. Utelpa mismo me, eh, me dicen, no, lo que te van a dar es un papel de que soy inquilino desplazado para que vayas a tomar al secundario. Le digo, vos querés que yo sea cómplice de esto, le digo, o sea, ¿cómo va el centro de formación profesional en adultos? Voy a tomar un papel para dar clase en el secundario. Es una cuestión vergonzosa. O sea, que ustedes permitan que se cierren la fuente laboral es más vergonzoso. Eh, Mauro, ¿cuántos esa alumnos...? Respuesta de utilpa, esa respuesta me la dieron también. O sea, ninguno de los gremios eh, se compromete en la defensa del trabajo de un, de un trabajador. Mauro, ¿cuántos alumnos o alumnas tuviste vos eh, en este espacio de formación? No, en el espacio de formación del Centro de Formación Profesional Número 1 eh, al principio empecé a dar clases, tuve un problema de salud y ni siquiera pusieron suplente. ¿no? Fíjate, o sea, hasta esas irregularidades, o sea, evidentemente querían desterrar el cargo, o sea, no querían que estuviera más. No, no sacan a, a suplir el cargo, o sea, no generaron un suplente, un docente suplente, yo estoy 30 días sin ir a trabajar. Cuando me reincorporo, le habían dicho a los alumnos que no volvieran, había tiempo para seguirlo capacitando. No, no lo dejaron poner a, a la institución y le dijeron que al año siguiente le iban a dar otra oferta educativa eh, más completa. Esas cuestiones impresionantes, o sea, directamente me dejaron sin alumnos, me llevaron a hacer trabajo de papeleo, ahí institucionalmente, cerrado entre cuatro paredes, que ni siquiera había ventilación, ni ventanas, nada, o sea... Eh, todo un desastre, un desastre, digamos, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente, al año siguiente peleo por el cargo, se sostiene el cargo, me devuelven el cargo, lo devuelven al centro de formación profesional y no se abre la oferta educativa, no se abre para que la gente se inscribiera. Entonces estuve casi todo el año cobrando el sueldo sin trabajar, porque no había eh, alumnos, no había inscripciones. Desde el centro le piden a la subsecretaría que generara las condiciones porque no había herramienta, no había nada. Me mandaban a dar un curso que no había nada, ni aula, ni nada. Bien. Eh, Ahora eh, la subsecretaria actual encuentran de que hay mucha oferta educativa en el centro de formación al respecto, entonces me vuelven al Santa María de las Pampas. Dicen que yo entendí mal que en realidad no me quedo sin el cargo, en ningún lado, en, en la exposición, si ustedes la leen, ni siquiera a disposición. En el informe dice que se cae la oferta educativa y que vaya a buscar trabajo en las designaciones estas. Entonces yo qué debo entender, de que sigo trabajando, sin ningún momento me informaba Ahora me informa la subsecretaria, por después de todo este lío público, de que yo voy a volver al Colegio Santa María de las Pampas, donde yo había tomado el cargo inicialmente. Eh, pero si no hubiera pasado nada, ellos jamás me informaban cómo me iban a haber por enterado de que seguía sigo con el trabajo y que tenía que ir al centro de formación al, al, al, al colegio de Santa ¿no? María de las Pampas, no lo sé. Mauro, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Carmes. No, por favor, al contrario, te agradezco mucho a vos. Muy amable, nos ¿eh? eh... estamos viendo.